para tener otro pantallazo y volvernos a acercar, no solo con el corazón, a esas horas del país, sino también con información bien concreta. Eh, buenas tardes, Sheila. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda nuevamente. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto nuevamente de, de hablar con, con usted. Muy bien, lo mismo digo, Seyla, y hoy estamos preparados también para, para compartir con otra voz, según habíamos acordado, Seyla, ¿me podés contar, nos podés contar con quién estás? Sí, estoy en la comunidad El Mistol, eh, a 5 kilómetros de la, de la ciudad de Tartagal, sobre la ruta 86, donde vive Nancy López, una mujer luchadora que viajó por por muchos países, eh, denunciando los atropellos de los derechos indígenas y sobre todo defendiendo este, su territorio. El año pasado, en, en el mes de septiembre, estuvo como oradora en la ONU, así que yo te voy a dejar, este, te voy a pasar con ella, eh, que te va a te va a relatar y te va a responder a todas las preguntas que, que le hagas y, y realmente te va a contar la realidad, ¿no? Este, que ella lo vive en, en carne propia. Muy bien, Sheila, muchísimas gracias. Ahí está, ahí está agarrando el teléfono Nancy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Bueno, muy buenas tardes, este... Bueno, mi nombre es López Reina Nancy, yo soy de la comunidad El Mistol, como dijo aquí mi compañera Seila, ella viene trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no?, caminando por las comunidades, viendo las necesidades que hay en, en las familias que viven, están asentados sobre la ruta 86. Eh, yo soy directora de la radio La Voz Indígena, eh, la cual estamos llevando... Adelante una organización que se llama ARTD, eh, organizada por eh, solamente mujeres. Muy bien. ARETD, ¿nos podés contar, Nancy, qué quiere decir esa, esa sigla de la Comisión de Mujeres Indígenas, ARETD? ¿Qué quiere decir? ARETD de es, eh, es una fundación, eh, asociación de trabajadores en desarrollo. Asociación Regional de Trabajadores en Desarrollo, ahí lo encontramos, Así es, ahí está. Correcto. Muy bien, Nancy. La verdad es que es un gusto estar conversando con una colega entonces, ¿eh? Porque está... Así es. Este, bueno, Así es. Eh, yo, bueno, vengo trabajando desde el año 2000, que vengo este, eh, trabajando lo que es la radio también, viendo las necesidades. Uno de los motivos que me... No, me llevó a, a que pueda capacitarme como comunicadora indígena era ver las necesidades que estamos pasando como pueblos originarios. ¿no? Eh, la principal este, problemática que tenemos aquí en la Argentina, aquí en el norte, en el departamento de San Martín, es este, perder nuestro territorio y esa es la base principal que bueno, yo este, eh, trabajé mucho sobre lo que es el territorio, porque ya que estamos perdiendo muchos territorios, estamos arrinconados, estamos eh, también este, como que estamos eh, en medio de plantas de soja, porque es, es, es así, es la realidad. Yo estoy, uh, no, no estoy muy lejos de un campo de soja, estoy como un kilómetro o menos ¿no? de un campo de soja donde fumigan cada vez que hacen plantaciones de soja, de chilla, de poroto. Eh, es el problema que tenemos también eh, muy grave con los agrotóxicos. Nancy, eh, la verdad es que nos damos cuenta de que este, a la distancia ¿no? nos damos cuenta, digo, de que el monte o la selva o el territorio, como se lo menciona periódicamente, es una parte fundamental de las comunidades que viven allí. ¿Nos podés contar por qué tiene que ver eh, esta, esta cuestión del monte y de, y de que lo viven tumbando y de que va avanzando el agronegocio de la soja? Este, ¿Qué tiene que ver con la cuestión de, los, de las comunidades huichíes y de otras y de cómo también están cayendo esos niños? Claro, porque, a ver, nosotros sin territorio, eh, nosotros no podemos vivir. ¿Por qué? Una de las cosas, eh, nosotros somos recolectores, vivimos, vivimos por el monte, somos recolectores, somos cazadores, también somos pescadores. ¿Hola? Sí, sí, sí, te escuchamos, Nancy, te escuchamos eh, atentamente. perder... Sí, y perder nuestro territorio nos lleva a, un, a una pobreza. ¿Qué quiero decir? Eh, cuando yo eh, tengo mi territorio, yo puedo ir, recolectar, eh, puedo sembrar, ¿no? Y no me falta la comida. Hoy nos vemos eh, no, con muchas problemáticas, porque nos están eh, quitando nuestro territorio, están plantando soja, Entonces, ahí ya vienen los problemas. Hay una ruptura, ¿no? Cuando, cuando entran las topadoras a quitarnos nuestro territorio, ahí comienzan las problemáticas sobre lo que es la desnutrición. ¿Por qué? Porque si no tenemos trabajo, no, no, tenemos trabajo, no, no podemos traer eh, pan en la mesa. Es muy, muy claro, Nancy, la verdad es que eh, también es entendible que pasamos en la Argentina recién nomás una etapa donde hubo mucha destrucción de, de, de puestos de trabajo, de tanto trabajo registrado como no registrado, se, se deterioró la economía en todo el territorio de la Argentina, pero allá los problemas parecen ser de más larga data, parecen ser problemas históricos, Nancy. Claro, es un problema histórico que venimos arrastrando ya hace muchísimos años y también por falta de agua, ¿no? por falta de alimento, ya que nosotros, en, eh, en nuestros abuelos, nosotros vivíamos tranquilamente teniendo el territorio. Porque, a ver, eh, explico un poco. Nosotros como pueblos indígenas sabemos sembrar, sabemos tener todo lo que es el monte, éramos ricos, no éramos pobres, ¿no? Y cuando vinieron las topadoras, ahí empezó la pobreza, la desnutrición que hay en, este, en estos momentos, en estos últimos años estamos viendo muchos niñitos de bajo peso, están desnutridos, los padres sin trabajo, eh, yo como artesana también estoy perdiendo mucho trabajo porque los materiales los sacamos en el monte. Nancy, ¿podrías ubicar en el tiempo, en cantidad de años, cuándo se empezaron a dar estos cambios? ¿Cuándo empezaron a perder esa riqueza natural de la que se abastecían y de la que también eran guardianes? Por ejemplo, si yo te cuento, desde, desde el año que yo alcancé a mi papá, eh, en el año eh, 80, por ahí, todavía teníamos territorio. Pero a, eh, al comienzo de esos años ya eh, sentíamos que nos están quitando eh, la tierra. ¿No? En, en esos años yo alcancé un ejemplo. Eh, yo tengo 50 años, en mi época, cuando yo recién este, tuve mi, mi hijo, eh, mi mamá que era partera me cuidaba, ¿no? me daba de comer eh, lo que ellos plantaban y lo que ellos recolectaban, entonces yo estaba bien alimentada, nunca sufrí, eh, eh, no, no, nunca tuve un riesgo de bajo peso, yo como mamá principalmente, porque, a ver, en las comunidades habían parteras, había enfermeras, había muchas eh, abuelitas que cuidaban las embarazadas. Ellos eh, veían eh, la embarazada cuidando de, desde el primer mes ellos lo cuidaban a las embarazadas, qué tenían que comer y qué no tenían que comer. Entonces, eh, por eso, eh, cuando decimos que en aquellos tiempos, en mi, en mi época, perdón, eh, yo nunca eh, alcancé eh, a conocer a una mujer este, que, que lo hacen cesárea. Cesárea yo no escuché. Desde no. mi primer hijo nunca tuvimos en las comunidades mujeres que lo hacen cesárea, porque para eso tenían las parteras. Y, y, y cuando eso también eh, cuando cambió, yo estoy, Nancy, eso también cambió. Cambió totalmente, totalmente cambió. Todo en estos años estamos sufriendo total. Con la pérdida de nuestro, de nuestro territorio, También estamos perdiendo nuestra cultura, nuestras leyes, nuestra lengua materna, estamos perdiendo todo. Es un deterioro que parece no tener fin, Nancy. Mientras tanto, el Estado provincial y el Estado nacional han estado presentes algunas veces para tomarse una foto en alguna de las comunidades o con alguna referente o con alguna caciqueja o con algún cacique quizás. Pero este, el deterioro no se detiene, Nancy. Así es. Eh, nosotros hoy nos encontramos con eh, chiquitos muertos por desnutrición cuando esto no, no, no habíamos conocido lo que es la desnutrición. Hoy nos encontramos con muchas problemáticas más graves. Eh... Cuando hablo de agrotóxico, nos están fumigando todo durante todos los años de siembra. Y la siembra no es, eh, no siembran un año y, y descansan dos años, tres, no, es toda la vida recibir eh, el veneno. Entonces por ahí nos damos cuenta que hoy en muchas de las comunidades están sufriendo por enfermedades terminales, enfermedad con cáncer de piel, eh, también eh, problemas para respirar. Nos encontramos con muchas cosas. Además, Nancy, de que ahora mismo hay madres, no solo sus hijos, sino también hay madres que tienen cuadro de desnutrición. Así es, totalmente. Eso es cierto, porque yo estoy, estoy con mi hija eh, yo tengo una hija que está en riesgo, está con bajo peso, pero a ver, si nosotros comparamos cuando teníamos territorios, teníamos todo, hoy la madre está sufriendo porque el padre no tiene trabajo. ¿No? Claro, claro. Y... Entonces, eh, pero antes eh, mi mamá me cuidaba, yo tenía mi cerco eh, donde... Eh, el cerco tenía sandía, mandioca, batata, tenía anco, tenía todo. Entonces la madre embarazada se alimentaba bien y cuando da a luz a su hijo, eh, estaba muy eh, alimentada, bien alimentada. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, eh, para almorzar teníamos... Eh, una sopa pulsudo de, de anco, de poroto, y cuando yo termino la sopa pulsudo con todo, lo, con todo lo que se echa en la comida, yo ya tengo como postre una sandía, por ejemplo. En este caso, una mujer embarazada que está viviendo cerca del pueblo, su marido eh, no, no consigue trabajo, eh, da luz en el hospital, sale del hospital, llega en la casa con ocho hijos, siete hijos, sabemos que para mantener los ocho, a las mujeres de, de, de aquí, a veces algunas mujeres tienen hasta 14 hijos. Son son es, es una... Sin trabajo claro, con eh. la asignación, bueno, con la asignación de, de hijos que le pagan. Algunas mujeres están cobrando eh, la pensión de siete hijos, pero teniendo 11, 14 hijos tampoco lo alcanza. Claro. Entonces son muchos. Cuando estamos hablando de las problemáticas que estamos pasando nosotros como pueblos originarios, sabemos bien de dónde vienen los problemas. Muy bien. Sabemos bien cuál es el base. No, se rompe ba la base principal, lo que es el territorio, entonces ya se vienen eh, todos los problemas que estamos pasando. Nancy, el agronegocio, por un lado, la con sus fumigaciones... Y con el desmonte son una parte fundamental de esto que, que, nos, que nos estás relatando, de cómo con el correr de los años se fue deteriorando la salud de las comunidades y también la posibilidad de la subsistencia, de seguir viviendo del monte, que era lo que los mantenía, no digamos ricos, pero vos lo dijiste, no eran ningunos pobres cuando el monte estaba ahí. Eh, por el otro lado, el Estado, Nancy, eh, tiene sus hospitales, tiene sus postas sanitarias, y cuando hay problemas de salud, ¿qué pasa con la gente de las comunidades? Digo porque ha habido muchos programas, muchos planes, que dijeron que iban a solucionar esta temática y ha habido muchos intentos, pero por alguna razón han fracasado. Muchas veces fue por la cuestión de la comunicación. Se decía que las personas de las comunidades originarias eran difíciles o eran intratables, que no querían asimilar la propuesta que llegaba de la provincia, del Estado o de algún municipio. ¿Cuál es tu mirada, de, de, de esta situación, de esto que se ha vivido por décadas ya. Ese, eh, vos recién relatas de la comunicación, ¿no? Mucho fracaso había, ¿no? Aunque sí, eh, el gobierno de, de, tiene la posibilidad de, de brindar ayuda. Pero a ver, si nosotros empezamos a ver de dónde vienen los problemas, como recién acabas de decir, la comunicación. Los pueblos originarios, hablando de la, de la salud, que es eh, la pregunta, nosotros como pueblos indígenas, en los hospitales nosotros somos maltratadas. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que viene de monte adentro, lejanas a la ciudad, eh, no, puede, eh, no puede entender lo que el profesional habla. ¿Qué quiero decir? Una mujer Wichi llega en el hospital, no entiende el castellano, ahí está el problema. ¿Cómo lo podemos eh, ayudar a esa mujer o cómo el profesional le va a entender la mujer o la mujer Wichi entienda al profesional si no, no sabe hablar el, el castellano. Entonces, para buscar una solución para que esto eh, se entienda mejor, eh, me parece a mí que tiene que haber, y es el reclamo que siempre hacemos, en los hospitales, y no solamente en los hospitales, en diferentes instituciones, tiene que haber sí o sí facilitadores. ¿Por qué? Porque todavía nosotros, como pueblos indígenas, estamos manteniendo lo que es la lengua materna. Nosotros no queremos perder la lengua materna. Pero muchas veces y muchas otras, eh, otras culturas se van perdiendo, ¿no? principalmente la lengua materna. Porque si yo tengo a mis hijos y les, les hablo en mi lengua materna, un día quiera ingresar en un colegio, en la escuela, no no no va a tener una comunicación con la maestra, por ejemplo. Entonces, ese es uno es el otro punto principal, no eh, la comunicación. Fundam Porque mucha gente, fundamental, muchas Nancy, mujeres, es. sí, es fundamental también. Porque si, si yo voy como una mujer wichí, el profesional, el profesional perdón, me habla, eh, incluso a veces los profesionales hablan con, con palabras técnicas. Y si yo vengo de, de monte adentro, yo no voy a entender lo que el, el profesional me, me pregunta o, o que quiera saber mi problema. Ay, por, un... eso, por eso es que tenemos muchos problemas. Muchas mujeres huichí por ahí no quieren llegar al hospital porque el hospital, eh, en, el, en esos años que empezamos a trabajar, hubo mucha discriminación, mucha discriminación en el hospital con los pueblos indígenas. Y hay facilitadores, hay enfermeras, enfermeros o médicas o médicos de la comunidad, Nancy, de Huichíes, digo. ¿Hay gente que ha realizado estudios y que está preparada o no? Bueno, eh, nosotros, como, como vuelvo a explicar, eh, con, esta, con esta emergencia que hay sobre estos chiquitos eh, que murieron eh, de desnutrición... Hoy recién eh, el hospital eh, está queriendo tomar facilitadores. Hoy, recién hoy. Están planificando, están hablando, eh, eh, están teniendo charlas para que haya eh, facilitadores eh, en el hospital. Pero con uno, dos, tres, tampoco va a ser una solución. Porque, a ver, en la pediatría se necesitan facilitadores. Porque en la pediatría me parece que ahí llegan más mujeres que vienen eh, o que tienen problema eh, de hablar el castellano. Las mujeres que acompañan a los chicos está, están en el hospital. Es un... Eh, eh, si por ahí queremos buscar una solución, tiene que haber facilitadores en diferentes consultorios, también tiene que haber facilitadores, y esto es mucho. Es mucho por lograr, por, por, lo, por la, la predisposición que tuvieron las autoridades de salud, este, porque si recién ahora están considerando, Nancy, tener a mano el trabajo indispensable de los facilitadores, es porque la noticia, eh, las noticias volaron y ahora parece que están sonando mucho los teléfonos. ...se están queriendo hacer cargo de una situación... ...que la dejaron disparar ellos mismos, parece. No, Así es. No lo digo sí, con el afán es... de, de buscar culpables, Nancy... ...sino de entender cómo hay mecánicas... ...que son totalmente sencillas y naturales... Este, ...de formular y de poner en práctica... ...que sin embargo no han, han estado fallando... ...o no han estado directamente. Vos misma lo dijiste. Mucha discriminación en el sistema de salud y sobre todo en este momento donde se sabe que la Argentina tiene a un 40% de personas en la pobreza, nos imaginamos o tratamos de imaginarnos, Nancy, lo que es ser mujer, lo que es ser pobre y de, y de una comunidad originaria, lo que es ser una madre pobre wichí en la Argentina con más de cuatro hijos. Claro, eh... Lo que pasa es eh, cuando hablamos sobre lo que, eh, lo que estamos pasando como, como pueblos originarios, eh, a mí me parece que también eh, por ahí el reclamo también de, de nuestra organización y de las organizaciones que realmente caminan por las comunidades, eh, me parece, es mi opinión, no que también los profesionales puedan también capacitarse, conocer, eh, conocer las costumbres, la cultura de los pueblos, eh, también profundizar ¿no? eh, nuestras costumbres, puedan ser capacitados los profesionales. Desde ya, claro que sí. Es, es muy fácil de entender que teniendo trabajo en el Estado y teniendo que dedicarse a la atención de la salud de estas comunidades, tendrían que estar un poco más este, impregnados de, la, de las diferencias culturales y de que ellos mismos podrían promover, por ejemplo, la necesidad de estos facilitadores, de verdaderos interlocutores que, que hagan que los servicios sanitarios o cualquier ayuda que llegue del Estado pueda funcionar. Porque por el otro lado, a ustedes les viene apretando el monte y el, el desmonte, mejor dicho, y el negocio de fumigar con veneno. Nancy, la verdad es que es muy conmovedor charlar con vos. porque entendemos que vos tenés una mirada bien certera, desde con los pies ahí en el territorio. Entendemos también que hay que cambiar el modelo ese eh, que solo se fija en el dinero y que atrás del negocio de la, de la agro de la agrosoja esta envenenadora, este, hay también un montón de conflictos, de violencia, de discriminación, y este, bueno, nada, ten, tendríamos que pensar en la Argentina este, que la economía popular, la economía de base, la que nos podrían estar enseñando comunidades como la tuya, eh, al, alrededor de cómo se sustenta y de cómo se ponen alimentos saludables en la mesa, es un modelo que es alcanzable que es un modelo comunitario solidario, igualitario este, Nancy la verdad es que eh, estamos sumamente interesados en el devenir de lo que va a pasar en ese territorio, de lo que está pasando y por supuesto queremos seguir sabiendo queremos seguir enterándonos así que Desde ya, nuestro agradecimiento por este ratito que podemos conversar contigo este, y por tus palabras. Eh, te invito a que, bueno, a que uses este micrófono que tenés a disposición para, para hacer un mensaje final, si se quiere, por el día de hoy este, y que lo redondees con tus palabras. Eh, para el lado que vos quieras, porque por ahí nos estamos olvidando de algo algo que no hemos mencionado, Nancy, en esta charlita, pero, pero tenés el micrófono a disposición, ¿sí? Sí, eh, también nosotros como, eh, como mujeres que estamos eh, organizando también, ¿no? buscando la forma como solucionar ¿no? las problemáticas que tenemos, también tenemos ya presentada ante, ante el hospital, la institución, eh, lo que estamos pidiendo también es un hospital intercultural, que para nosotros es muy importante, eh, porque también eh, como pueblos originarios también estamos, eh, tenemos eh, las medicinas naturales, que hoy, bueno, nos, nos están prohibiendo usar nuestras medicinas cuando para nosotros es muy importante porque hay enfermedades eh, que por ahí hasta los profesionales ya no, ya no, tienen, eh, ya no tienen remedio, por ejemplo, eh, un paciente cuando en el hospital es, eh, dicen que ya tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, Y a mí me parece que por ahí nosotros debemos actuar en ese momento que el médico ya no, ya no puede hacer nada. Y entonces nosotros usamos nuestras medicinas naturales que conocemos mucho. Eh, y también eh, lo que estamos tratando también de buscar una solución es de lo, de lo que está pasando con los chicos eh, que se están muriendo, y hay mucho más en los hospitales, ayer fui a visitar a algunas madres, son muchos los chiquitos que están en recuperación, están en riesgo, ¿no? con bajo peso, y no solamente los que están en el hospital, hay muchas comunidades que, que hay chicos desnutridos, y que por el problema que estuvimos hablando recién, no, no quieren llegarse al hospital. Y me parece que debemos buscar una, una solución. Eh, las autoridades que tenemos muchas veces pasan por acá, caminan en la comunidad, llegan, eh, por ejemplo, desde Salta, vienen a visitar, se baja de la camioneta y luego se va. Eh, levanta algunas notas y, y nada. No hay una respuesta para nosotros. Entonces, bueno, y... Nada, quiero agradecerle a ustedes que siempre están dispuestos también. Quiero decirle que también nosotros desde aquí, desde nuestra radio, La Voz Indígena, estamos dispuestas um, también a responder cualquier pregunta que, que ustedes quieran hacernos o quieren saber más. Muchísimas gracias, Nancy. La verdad es que es, es, un, es, es una, un orgullo charlar con vos porque sabemos que sos comunicadora y que la, lo, sabemos también del valor fundamental que está teniendo la comunicación comunitaria en una época como la que nos toca vivir Está demostrado que la comunicación comunitaria, esta comunicación solidaria que también practicamos en Radio Kermés, es fundamental para que se rompan algunas estructuras y por ahí la clase política ponga el oído de, de a ratos en estas voces que no tienen lugar en otros medios, Nancy. Así es. Bueno, agradecerle también a mi compañera ¿no? que siempre está caminando en las comunidades, mi compañera Seila que siempre está atenta ¿no? eh, a todas las problemáticas que estamos pasando. También este, se nos escapó también un, este, sobre lo que es la falta de agua también por acá por las comunidades y es lo principal, sabe, saben bien que sin agua nosotros no podemos, es que no es... vivir. Es un bien que también está siendo objeto del retaseo y del uso intencional para determinadas explotaciones y la gente, bueno, la gente que quede en el olvido. ¿no? Eh, Nancy, te invitamos a que más adelante volvamos a estar en contacto, por supuesto con la intermediación de Seila, para seguir charlando esta realidad que tanto duele. Bueno, nada, agradecerle a ustedes eh, y también por la, ¿no? por la comunicación y también este, desde aquí, desde mi comunidad y también este, quiero decirle ¿no? a todas la, las comunidades que por ahí siempre escuchan, de otros lugares, también decirle que no bajemos los brazos, que sigamos trabajando, sigamos luchando porque si nosotros no nos levantamos como pueblos indígenas, ¿quién se va a levantar en, en, en mi lugar? ¿no? Nadie va a hacer, se va a preocupar si nosotros no, no nos preocupamos por lo que estamos pasando. Bueno, no nada, agradecerle nuevamente, y bueno, yo este, también eh, voy a darle mi número de teléfono a Seila, cualquier cosa, eh, que quieran saber, estoy uh, dispuesta. Muy bien, así será. Ya nos pondremos en bueno. contacto entonces. Uh -huh. Nancy... Sí, le paso a Seyla. Sí, muy... muy bien, muy bien. Bien. Nancy López, le devuelve el teléfono. Seyla, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando, Juan Pablo. Seyla, se nos fueron los minutos. Es un gustazo, la verdad, hablar con Nancy... Te Estamos muy, muy agradecidos y sigue el contacto, Seila. ¿eh? Espero que ustedes, como no bajan los brazos ustedes, este, nosotros no vamos a bajar el teléfono, aunque sea para seguir teniendo eh, una idea bien, bien real de lo que está ocurriendo en Tartagal, en Salta, en los territorios allá, donde incluso bien lejos de la capital, por ahí, este, no se arriba nadie y vos sos una, una luchadora Y con tu compañera que también es comunicadora vamos a, a mantener a nuestra audiencia al tanto. Seila, muchísimas gracias. Gracias a usted, Juan Pablo, y a su equipo. Y bueno, hasta cualquier otro momento. Hasta... Estamos, este, tenemos la, la disposición, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en contacto en cualquier momento nomás. Después seguimos nuestro contacto vía WhatsApp, Seila. Un abrazo. Abrazo. Ahí está. Ahí están las compañeras.